Queremos expresar nuestra preocupación, nuestro miedo, por cómo estarán estas personas detenidas, incomunicadas, en manos de la Guardia Civil. Queremos recordar cómo este año ya son 21 las personas que han denunciado haber sido torturadas en periodo de incomunicación. Vemos cómo el Gobierno español, de nuevo, hace caso omiso de las recomendaciones que se hacen, incluso desde Naciones Unidas. Reivindicamos que se acabe con la incomunicación para acabar de una vez con todas con la tortura. Una vez más vemos que el apoyo y la solidaridad al colectivo de presos políticos vascos de Euskal Herria está en la diana. En Euskal Herria se está abri abriendo el camino hacia el cambio. Se están dando pasos firmes para poner un verdadero proceso para poner en marcha un verdadero proceso democrático. Se hace evidente el anhelo que tienen los y las ciudadanas vascas para dar solución al conflicto político y para que la paz y la democracia se instaren de una vez por todas en este pueblo. El Gobierno, en cambio, ha respondido, como sabe, con armas, con guardia civil, con incomunicación y con represión. Quieren evitar la solución política y para ello emplean la represión política. Hacemos una apuesta a favor de la democracia. Reivindicamos que incluso en los momentos más difíciles la solución al conflicto debe ser dialogada y política. Pensamos que para ello es necesario paralizar la represión política. Si queremos llevar el proceso democrático hasta el final es necesario que no haya más represión. Llamamos a la ciudadanía para que se eche a la calle. Para eso emplazamos a que acudan a las dos manifestaciones que se van a celebrar el domingo, una en Bilbao y otra en San Sebastián.